Yo busqué en la tierra algo que aún no hay y aunque no me entienda, déjalo correr, levante las velas rumbo a ser feliz, rompí mil cadenas. Ahora se vive ay ay ay Déjame partir ay ay ay Déjalo correr ay ay ay Déjame partir ay ay ay Déjalo correr Soy a mi manera Como el río aquel Cruz la tierra. Y de los caminos soy amigo fiel, dejo atrás mis huellas, yo no sé volver, corazón de piedra y alma de papel. Cuando el viento llega, yo me voy con él. Dejmy parti, ay, Ja ay, déjame partir, dejmy, dejmy, Ja ja